Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va Me dijeron que este iba a ser un programa musical Así que estoy practicando Porque siempre, debo revelarlo He sido un eximio guitarrista Otra que Atahualpa, Falú, toquinio o Keith Richards ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sé que tengo un público muy fiel y muy seguidor... ...pero de todos modos ya me duelen los dedos... ...así que en realidad... ...si querés pasar el fin de año con buena música... ...pero en serio... ...mejor decimos... Ay... ...comunicadores, periodistas... ...escribas, locutores... Editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores... ¡No! Mejor decir, moo". Buenas gracias, muchos días a todos. Y les quiero contar que este año hemos andado haciendo de todo... Con este programa estuvimos en Río Cuarto con la gente de la universidad, con la gente de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, Damián Berseniasi, con los proyectos agroecológicos de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, con el tema del Mundial de Brasil, con los obreros de las eras injustamente condenados, también estuvimos en Pigüe con una fábrica recuperada, una fábrica textil... En Chubut, con las peleas contra la minería, estuvimos con Miriam Gorbán hablando de soberanía alimentaria, con Soledad Barruti hablando de cómo alimentan a los chicos, con Osvaldo Bayer, con Miguel Benazayag, Raúl Sivechi, Susana Saulkin hablándonos de la no moda, con la Escuela de Gestión Social creciendo juntos, con Luana Berkins, con Susy Shock, con Amador Fernández Sabater, con Norman Brisky, así que dije, voy a bajar un cambio. Hoy tomé la decisión de dejar el volante del programa a mi queridísimo amigo Pablo Marchetti, que con su columna El Grito Pelado engalanó de música todo este año de Decimú, haciéndonos conocer lo nuevo, lo original y lo bello que hay en música. Así que cierro el pico... Pablo Marchetti, hoy se larga con este programa que bien podría llamarse Cantamú Decimu. Decimu. Y hoy les quiero presentar a Guillermo Klein Guillermo Klein es un músico de jazz Guillermo Klein es pianista Guillermo Klein es cantante bueno, toca el piano, canta Y es un músico de jazz, decía. Pero la verdad es que Guillermo Klein no es un gran pianista y mucho menos un gran cantante. Dicho esto, para un músico de jazz parece no ser gran cosa. Lo que ocurre es que Guillermo Klein es un compositor fenomenal. Y lo que ocurre es que es un arreglador sublime. Uno de los grandes músicos argentinos contemporáneos. A tal punto que Klein se fue a Nueva York muy joven. Y en Nueva York... La crítica lo adoró. Fue mimado de la crítica y de los músicos también. Los más grandes músicos de jazz querían tocar en sus discos. Iban de onda a grabar a sus discos. Eh, por la calidad de, de su música. Sobre todo, insisto, como compositor y como arreglador. Guillermo Klein... Eh, está actualmente en Barcelona Se fue a Barcelona porque a pesar de, de lo bien que lo trataba la crítica No le iba muy bien económicamente en Nueva York Le fue mucho mejor en, en Barcelona Tiene también una cátedra de música en el País Vasco Pero volvió a un lugar consagratorio del jazz Como es el Village Vanguard en Nueva York A grabar un disco con su quinteto Y con la voz de Liliana Herrero Live at Village, at Village Vanguard se llama este disco de Guillermo Klein Quinteto con Liliana Herrero y vamos a escuchar una maravilla escuchen esto Golondrinas se llama que es una mezcla de golondrina de Carlos Gardel y Alfredo Lepera con las golondrinas de Plaza de Mayo de Luis Alberto Espineta Guillermo Klein con Liliana Herrero. o verano con acías constantes de cielos lejanos golondrinas errantes, viajeras querer detenerlas es una quimera golondrinas con fiebre en las alas peregrinas borrachas de ilusión siempre sueñan con nuevos caminos la bruja o la cora decimo. Decimo. Una alegría colectiva. Y les voy a presentar a una mega super archi eh, giga orquesta. 33 integrantes eh, en una propuesta que combina, digamos, eh, diversos ritmos latinos. Pero, pero con la inclusión de un género, qué sé yo, comúnmente considerado un poco bastardo como es el reggaetón eh, Y dándole una, una vuelta orgánica, digamos, a ritmos que por ahí a priori están tocados con máquinas En este caso, obviamente, 33 integrantes, qué máquinas, 33 músicos, el pulso de 33 músicos Esa es la propuesta de la Todopoderosa Popular Marcial. Así se llama esta banda que sacó un disco bellísimo. Y cuando digo bellísimo es por lo que se escucha y además porque es un objeto hermoso eh, impreso sobre cartón. Se llama Alborada en el Derrumbe. Y vamos a escuchar el tema que abre este disco de la Todopoderosa... Todopoderoso, perdón. Popular Marcial Reggaetónica. Decimo. Decimo. Si trabajas en el Estado municipal, provincial o nacional, sabe que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación sí. Trabajadores del Estado. Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes En la defensa de los derechos de los estatales argentinos Asociación Trabajadores del Estado La Vaca Editora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 Hay un nuevo hospital en Morón. Los mejores profesionales y tecnología de avanzada al servicio de una salud de calidad. Una maternidad modelo, con el máximo confort y calidez para toda la familia. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón. Corazón del Oeste. El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen. Decimu. Hoy este programa no se llama Decimú, sino que es Cantamú. Pablo Marchetti, el columnista a través del grito pelado de nuestro programa, hoy está conduciendo este programa para que en el fin de año nos limpiemos la cabeza escuchando la mejor música. Y hoy les quiero presentar a La Siniestra. Claro, dicho así, ustedes pensarán en una banda de rock and roll, ¿no? Tipo La Berizo, eh, La Simona, La Doblada... por nombrar bandas que tienen eh, este, este artículo femenino. Pero no, La Siniestra tiene nombre de banda de rock and roll, pero es un grupo de tango. Un grupo de tango con una formación bastante particular. Eh, una, un guitarrista... Dos, dos compositores... Eh, el guitarrista, que además es arreglador y director Alejandro Gordas Y el contrabajista Oscar Pitana Una pianista, Marina Botti eh, Victoria Polti en la flauta traversa Y Paula Lifshist en el bandoneón Además de Diego Vergesio en la voz en algunos temas eh, O sea, guitarra, contrabajo, piano, flauta, bandoneón Curiosa formación eh, Para una banda que además Además bastante power, o sea, le hace honor un poco a, a, a su nombre rockero eh, en el sonido que por momentos, por momentos tiene como algo de la Fernández Fierro, por supuesto con otra formación y, y con otra estética, pero um, hacen además temas propios, excepto algunos, algunos eh, covers que, que incluyen un tango tradicional como Maquillaje de los Hermanos Expósito. Un tema de Cita Rosa y un tema de Luis Alberto Espineta. Pero vamos a escuchar ahora un tango, una composición propia de, de, de los integrantes de La Siniestra. Uno de los tangos cantados, la mayoría son instrumentales, pero vamos a escuchar un tango cantado que se llama Volquete, La Siniestra, Volquete. Cuando yo te conocí Nunca quise imaginar a dónde fuimos a parar ceguera polar, narcotizada Ay, ¿por qué te conocí? Borboteaba un error Se anestesia la razón En un volquete encendido Puedo ver a lo lejos El daño que hicimos En la idiotez juventud Ya marcado el tiempo, la mirada desterrada, cicatrices en el cuerpo, pesadillas taquicardias, no hay luz alguien golpea mi puerta Ay, fue cuando desperté eterna, helada soledad desgarrándome la piel Volví a nacer De mi entrañas Nunca más te quiero ver Y me voy al volquete a juntar Mis escombros de razón Ahí tirados Hoy Puedo ver a lo lejos en la mierda que hicimos en la idiotez juventud ya marcado por el tiempo la mirada desterrada cicatrices en el cuerpo pesadillas, taquicardias no hay luz alguien golpea mi puerta www.lavaca.org Si yo les digo Pedro Canales, seguramente nadie tenga idea, salvo algún familiar, y quién es Pedro Canales, ¿no? Seguramente no, no tienen idea. Ahora, si yo les digo que en realidad Pedro Canales es el verdadero nombre de alguien que tiene su nombre artístico, que es Chancho Vía Circuito, ¿ahí lo, lo ubican? No, tampoco, no, tampoco, no, no, ni idea. Es curioso, ¿no? Porque no es... Precisamente muy conocido, a pesar de tener un nombre, bueno, bastante llamativo. Chancho, chancha, perdón, chancha vía circuito, así, chancha vía circuito. Mire, yo ni siquiera, yo lo tengo muy claro. Chancha vía circuito, así se llama eh, este proyecto de um, Pedro Canale. Si ustedes entran a YouTube y buscan chancha vía circuito, van a encontrar, en primer lugar, algo que tiene casi un millón de vistas en YouTube. ¿Por qué? Porque Chancha Vía Circuito hizo una versión, en realidad, como un, un remix eh, de un tema de José Larralde que sonó, y fue protagonista, sonoro, de la última temporada de Breaking Bad. Chancha Vía Circuito es, eh, como decía, el proyecto de Pedro Canale, un productor eh, electrónico que mezcla... La electrónica con ritmos folclórico. De allí este remix de, de José Larralde. Y vamos a escuchar ahora de Chancha Vía Circuito, de su disco Amanzara, el tema Camino de Posguerra. En general los temas de, de Chancha Vía Circuito son eh, instrumentales. Son ni siquiera instrumentales, porque llaman, O sea... Llamar instrumental parece que tocará instrumentos En realidad es un, es un productor Que hace remixes eh, Chancha Vía Circuito, en este caso Pedro Canale Pero que canta, Cantan a veces Algunos o algunas artistas invitadas O invitados, como en este caso Sara Eve, la gran rapera eh, De Comodoro Rivadavia Así que vamos a escuchar entonces a Chancha Vía Circuito Con Sara Eve Haciendo Camino de Posguerra Vamos subiendo alto. Vamos subiendo alto. Te están mirando desde abajo. Fuertes kilómetros arriba de donde estoy. Cuántas horas son de subida y de mi vida doy. Cuantos pies de altura como llegar con cordura. Dejo la locura me llevo la gas. Te puede parecerte como una pared. Desde la cima podés ver todo, pero al revés. Depende de los ojos que lo mires, no sabes. Paisajes y montajes que quizás no conoces. El mar o la montaña, cuál despierta tu interés. Las noticias de la costa o la ciudad en la que estés. Lugares del espacio que a vos mismo prometes Seres de otro planeta que te dicen que a su kilómetros arriba. ¿De donde estoy? ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy Juan? de altura como llegar con cordura cinco la locura me llevo lata Personas al costado, animales a mi lado, las rutas del estado están hechas por esclavos. El camino de tierra quedó de la posguerra, ventana de la sierra, tu casa te encierra, mi abuela es una chancha, mi padre era una perra, nadie va a salvar a la reina de Inglaterra. Once kilómetros debajo de donde tengo los pies, las luces que iluminan deben ser las de algún mes. Al fondo y a la izquierda del planeta que moves, está la oscuridad y el dios en el que vos crees. El despierta tu interés, el ruido, el silencio o el sonido que haces, el tiempo es un invento en el espacio que querés, así el ser humano organiza su esnudez de kilómetros, arriba de donde estoy, ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy, ¿Cuántos pies de altura, cómo llegar con cordura, dejo la locura, me llevo la El futuro. Creamos el presente. Decimos. De Por el derecho a la rebeldía. Libros y alpargatas. Venía Mu punto de encuentro. Mate y bizcochitos. Dividis y dulces. Y poli Tirigoyen, 1440. Remeras y empanadas. Carteras y revistas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 Pablo Marchetti, por favor, seguí aliviándonos el alma Escuchando muy buena música Y en esta oportunidad les quiero presentar A alguien que seguramente ya conozcan Que es Edu Schmidt. No sé si le suena eh, el nombre de Edu Schmidt, Pero probablemente sí le suene el nombre de la banda Que integraba, que... Bueno, sigue tocando, pero Edu Schmidt ya no form forma parte hablando de Árbol, una banda bastante curiosa, una banda muy inquieta, que tenía, y digo curiosa porque sucedió algo bastante curioso con Árbol, Árbol eh, era una mezcla de, hacía como una mezcla de hardcore, o sea, un, un, con folclore sí eh, no sé. y podía ser temas hardcore, hablo de un rock, digamos, un punk acelerado o algo así, pero que sonaban infantiles. Creo que muchas de las bandas que hacen rock infantil hoy son deudoras de alguna manera de árbol, porque árbol aparte eh, de alguna manera medio milagrosa logró pegar en los chicos, le gustaba, le encantaba a los chicos, a pesar de que por ahí eran temas eh, que musicalmente eh, no encajaban en lo que era el gusto infantil. pero bueno. Eh, tal vez cierta inocencia, en algunas letras eh, y siempre con eh, esta mezcla de de, de ritmos folclóricos. Edu Schmidt en su faceta solista siguió eh, siguió con esta. con esta variedad de ritmos Edu Schmidt es multiinstrumentista, pero además uno de sus instrumentos o su instrumento principal es el violín, es además productor, fue productor, por ejemplo, del segundo disco de Miranda, y eh, es un gran productor, produce otras bandas además de, de sus propios proyectos. Y les quiero presentar del último disco, el nuevo disco de Edu Schmidt, que se llama Chocho, esta hermosa Chacarera que se llama El Enroscado. demasiado me llaman el enroscado porque siempre doy mil vueltas nunca llego a ningún lado en una bifurcación me quedé solo y mareado soy tu herbocabos tornillo me llaman el enroscado A veces soy obsesivo, a veces meticuloso. La gente me ve tranquilo, pero también soy ansioso. Las cosas son tan simples que parecen complicadas. Tenía razón León, lo mejor es pensar en nada. Por las noches me despierto con los ojos transpirados. A veces son pesadillas y otras recuerdos pasados. Debería estar tranquilo, tal vez piense demasiado. Soy puercavo tornillo me llaman el enroscado vueltas y más vueltas y no paro de pensar soy como una calecita con trastorrnos de ansiedad soy como una calcita con trastornos de ansiedad Se aparece la cara de mi vieja y me dice Eduardito, Eduardito, ¿por qué te fuiste a vivir al campo? Y yo le digo, ma, no me rompa la pelota ¿Pero que no te gusta lo que te cocino? Las papas fritas, los huevos fritos, la minaresa con puré Los niches de papa, los pletzales Y lo peor, doctora, es que salgo del campo Y todas las pesadillas se hacen realidad Los zorros, los pajaritos Y todas las vacas me están mirando Porque saben que me las voy a comer Porque hace como 10 años, porque soy no vegetariano Decimo. www.lavaca.org Decimo. Les voy a presentar ahora un trabajo que, a ver, ¿cómo decirlo? Parece, parece, parece a priori sencillo. Tomar un repertorio eh, clásico, tomar grandes autores, grandes autores, implica, bueno, una, la facilidad de decir, bueno, ya cuento con canciones imbatibles. Pero, pero, la cuestión se torna un arma de doble filo cuando... Vemos que este autor fue puesto allá arriba en el cancionero en la interpretación, nada menos que por Mercedes Sosa. Estoy hablando de Atahual Payupanqui. Qué difícil es agarrar y hacer un disco con versiones de atahual payupanqui, sobre todo si se toman algunas de las que inmortalizó Mercedes Sosa. Solo, solo una voz. Increíble, solo una grandísima artista como Lidia Borda Podría lograr este Atahualpa, canciones de Atahualpa Yupanqui Tal es eh, el título del disco y tal la propuesta De este nuevo trabajo de esta excepcional cantante Que es Lidia Borda Vamos a escuchar ahora justamente de Atahualpa Yupanqui Por Lidia Borda, guitarra Dímelo tú y escuchen porque Para diferenciarse Claro, hay que reemplazar, entre otras cosas, una guitarra por un piano. ¿Piano? Dímelo tú. Escuchen y después me cuentan. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha engañado. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz. Esta larga Guitarra Dímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad si hasta la tierra fecunda se convierte en arena. muertos en un templo ya derrumba los otros son dioses muertos de un todo el mundo y el mundo me ha engañado y yo le pregunto al mundo y el mundo me ha engañado Tan larga guitarra, dímelo tú. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimos, Decimos. por el derecho a la rebeldía.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 Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle. Sumate a la nueva policía de prevención local. Si sos argentino o argentina. Tenés entre 18 y 35 años, el secundario completo y vivís en Moreno. Podés inscribirte los martes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 18 horas en Libertador 710, Moreno Centro. Anotate y sé parte de la nueva policía de prevención local. Moreno Municipio. Decimos Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimo. www.lavaca.org Ojos que ven, corazón que siente. Decimo. Hoy estamos escuchando música, hablamos menos, abrimos las orejas, abrimos los poros para escuchar muy lindas canciones que nos eligió Pablo Marchetti, nuestro columnista de El Grito Pelado, para pasar el fin de año y llegar al 2015. Momento de presentar a la orquesta típica Fernández Fierro. Ustedes saben, la orquesta Fernández Fierro es la formación eh, más rockera dentro del tango, más tanguera dentro del rock, como se como definió alguna vez algún periodista, y ellos colgaron esa definición en un afiche que está ahí en el Club Atlético Fernández Fierro. Tienen un club, la orquesta, trabaja de manera cooperativa, eh, una orquesta que típica, sí, eh, tiene la, la misma formación de cualquier orquesta típica de tango tradicional, pero con una impronta absolutamente rockera y que para mí remite, se podría sintetizar en el sonido más podrido Osvaldo publiese, pero todo el tiempo así, o sea, sin matices, todo el tiempo al palo. La orquesta típica Fernández Fierro sufrió la, la partida de, de su frontman, de su cantor histórico Walter El Chino Laborde, y si bien no quiero ponerme a hablar en la, de la relación entre frontman y, y grupo, porque no quiero volverme autorreferencial, sí les quiero contar que la, la salida que encontraron En el plano estético, eh, los integrantes de la orquesta para reemplazar al chino fue la mejor. O sea, no lo reemplazaron porque el chino es irremplazable, sin duda una de las grandes voces, sino la gran voz, junto con Cucusa Castillo quizás, eh, de, de la escena tanguera contemporánea en la Argentina, de voces masculinas estoy hablando, pero lo reemplazaron con una gran voz femenina. Julieta Lazo es la cantante La nueva cantante o cantora De la Fernández Fierro Y claro, no tenían disco con ella Entonces registraron un disco en vivo Con 16 canciones todas, Todos temas que ya habían grabado Con el Chino de Aborde Y vamos a escuchar ahora Para que escuchen, sí, cómo suena La Fierro con una mina Al frente, en la voz Julieta Lazo haciendo Del taper Rubín, la orquesta típica Fernández Fierro Haciendo Pegue su Tren de muerte y la yeca yutea no vale tanto que crudo si la nada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa en Son ruinosos, cara está de mal gastado corazón vencido y yo venga la segunda. Se sabía de la historia que no era bueno ese billete en el desfán de la traición motoro Baraja y el sospechoso a su veneno. Soy la persona de tu vida Soy la persona de mi vida De Les voy a presentar ahora a una banda integrada por El líder de los wichis, El delegado El capitán El minero El gasista Junco El pastor Perro viejo Perro Nuevo, El Pochoclero, C Pequeño, El Ingeniero y El Nuevo. Sí, trece integrantes que dan cuenta de la demencia, del delirio, del eclecticismo, de lo inclasificable de la propuesta de la joven Warrior... La banda que les voy a presentar a continuación de su disco Las invasiones inglesas. El tema se llama Valderroble. El val de romes Que todas las lluvias de presentar en esta ocasión a un músico que por ahí, creo yo, dentro de un tiempo van a decir, eh, pero es ridículo, me está presentando este que es re famoso. Bueno, Alejandro Balvis. Alejandro Balvis es un músico uruguayo, está, eh, digamos, ...heredero de la de la Murga Canción... Eh, ...por la línea de Jaime Ross, por ejemplo... ...con canciones eh, realmente muy eh, pegadizas, irresistibles diría yo... ...que tiene dos discos apenas... Eh, ...a pesar de estar hace muchísimos años subiéndose a los tablados sobre todo... ...porque él actuó muchísimo en Murgas... ...y vamos a presentar del segundo disco de Alejandro Balvis... ...que se llama Sin Remitente... ...el tema Por la Ventana... de mi casa, sigue siendo donde busco la esperanza. ver el mundo desde ahí, que algún día poder irme sin tener que huir, que estén bien los que se quedan, que entendieron mi porqué y no es por usted. Cuando dijo que en la vida es lo que es, los escollos del camino no hay manera de saltar por mí. Que son muchas las opciones para construir. Voy tranquilo sé que ustedes velarán por mí. Voy a mirar hacia adentro y no sé si va a gustar ese encuentro mi persona la de hoy de repente me atormenta lo que ya no soy parecido a las ausencias trabajando hasta morir y el medio para ir No es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí, que son muchas las opciones para construir. Hoy tranquilo sé que ustedes velarán por mí. Es perfecta mi familia y la vuelvo a liquid. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí. Que son muchas las opciones para construir no es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir Voy tranquilo sé que ustedes velarán por mí www.lavaca.org